Hola, amigos, ¿qué Hola. tal? Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires sí. Y mira, ha pasado solo un minuto de... Parece mentira lo Parece rápido mentira. que ha sido este noticiero, prácticamente no ha ocurrido nada <risa> Un minuto de la una de la mañana en la mitad del país y es el mejor momento, déjeme que le diga, para dar comienzo al siguiente segmento Eh, me gusta jugar en la bañadera, nuestra habitual sección dedicada y, y, a los juegos en la bañera Y, lo, y el tiempo que habría que dedicar, dedicarle por día a un momento lúdico Sí, es verdad. efectivamente Donde uno no tu, tenga el celular, eh, los mensajes, no, el, el celular email, en la bañera, no Email, no. Nada, nada, nada, nada, nada Que te despejás, vistes Despojarse de todo, encontrarse... Con ¿Usted mismo. tiene capacidad de juego? Eh, sí o no, no importa eh, No lo sé en realidad Pero sí en la bañera, ah, la bañera Yo sí. soy el loco de la bañadera A mí me gusta jugar en la bañadera Con el jabón y... Con el jabón, yo tengo jabones Con eh, formas de objetos Sí. Ah sí. Eh, por ejemplo sí, claro eh, un árbol, un ho boom y eso es, es un árbol? Ah, no es un arbusto que lleva un camioncito de jabón, un submarino, pero no se le transforman los objetos porque mientras eh, en el agua sí, el jabón tienden a transformarse en un jabón y al cabo de un rato ya vivido guerra y no es nada. Yo antes tenía jaboncitos chiquitos que venían para niños, ¿verdad? Pero se me perdían. Sí, estaba jugando con el jabón, claro, claro. jabonándome incluso, y de golpe no estaba más el jabón. Sí. Y, por y como no es el jabón demasiado chico, sí, claro. andas a ver. Me acuerdo un día, sí. pero ¿cómo eh, me estaba jabonando. Pero no, ahí queda ¿no? pegado ¿no? en algún lado. No sé, y desapareció el jabón. Sí. Ah, al final lo busqué, lo busqué no en la contra de ya está. Chao. Voy a una fiesta, estoy sentado en un sillón... Y de golpe me levanto así la botamanga, el pantalón, y me cae un jabón. Pero, pero, y me dijo a la señora, se le salió un jabón por la botamanga. No, ¿Qué momento? Y lo miré, y, y el jabón que perdí esta tarde, no le dije a la señora. <risa> Imagínense qué puede pensar, ¿no? Aparecen los jabones, bueno, pero importa esto. Sí. Eh, me gusta jugar, me gusta Y sí, el hecho es encontrarse con uno mismo, ahí en la ah, soledad sí. del baño. Sí, claro, ¿con quién se va a encontrar, no? <risa> Y, y tomar el contacto con el propio organismo, ¿no? Así ¿Ah, De decir, bueno, estoy acá relajado Sentir como el agua caliente pega con... con Una el... relación íntima, sí, sí, dice usted, con sí, su bueno, propio no, ser Bueno, no, claro, lo diga que... con ese tono no, eh... Eh... Claro, pero sí. usted, desde el punto de vista psicoanalítico, doctor sí. ¿Qué significa esto? Que pusieron bueno. un daño Usted <risa> está rodeado de gente que lo envidia sí. eh, Vamos a ver qué dice aquí eh, Algunos juegos Por ejemplo, pegar y despegar figuras de las paredes de la bañera. Ah, sí. Eh, claro. ¿Cuáles venden, son esas figuras? ¿Cómo? Se, se venden figuras de goma eva. Sí, para pegar en los... Eh, ¿Usted no mejor. tiene figuras de goma eva para no, jugar en el, el bañero? No, lo que me estoy perdiendo. Sí. Yo siempre... No, hay sí, siempre... Dele soplar con la bombilla, que es el único juego <ríe> que... Hay letras, números, puede escribir en las paredes. Ah, con... sí. Sí. Ah, qué trivial. Y pegar eh, figuritas de animales de del mismo bajor personajes de, de, de, de, de, de, de, de Disney? Sí, todos. Está todo. De... Yo tengo el chaqueño palavecino en goma eva. Ah, sí. <risa> Dice que además son antideslizantes con sopa pa. ¿Cómo con sopa Ah, eso es otra cosa. ¿El chaqueño para, para vecino en forma de sopa No, tiene no, sopapita. No, escúcheme. Eh, mire, usted va al baño en una casa, por ahí, lo conocemos, quiere pasar al baño, chaqueño para vecino, y se encuentra con una sopapa con su cara. Y dice, no me gusta nada lo que he visto en el baño, dice el chaqueño para vecino. No, no, el chaqueño para vecino viene con la sopapa en una manito, en la otra y en los piecitos, entonces usted lo pega... Pega que queda adherido. Ah, sopapa en el sí, sí. sentido sopapita. de... Sopapita. No. Una sopapita. No. Sopapita. Para, que, para quedar adherido al azulejo, no claro. para destapar... No, señor. Distintos... No, Claro, imagínese. ¿Cómo? Como elemento decorativo. Lo que pasa es que pues se adhiere mucho eso con el vapor y hay que tirar. Y quiere sacarle y saca el azulejo. Sí, sí. sí Le sí, sí. Ha pasado como... muchas veces, sí. Y tienen que llamar al, al Black Neal. Eh, segundo juego propuesto aquí, dice... Dibujar en la pared con espuma de afeitar, como los jueces de fútbol que llevan sí. espuma de afeitar ahora, bueno, ¿eh, ¿cómo? ¿Lo va, a, va a gastar toda la espuma de afeitar. Sí, bueno, pero es extraordinario. Sí, sí, sí, es lindo, con el dedo, es una cosa... Es arte en casa, sí, sí. es arte. Claro ¿Eh? que sí, eh, es expresarse, ¿no es cierto? Uh -huh. Me voy a expresar, dice usted. Sacar lo que tiene adentro. Claro, ¿para qué voy si no al, al baño? <risa> eh, dice... Disfrute de los infinitos movimientos del agua. Sí, son infinitos, ¿eh? So sople burbujas. ¿Vio? Las manos, eh, agite el agua con las manos. con <risa> Háganla gotear, así. Qué <risa> extraordinario, no se me había <risa> ocurrido. <risa> eh, no Seve un vaso o dos y trasvase el agua de uno al otro... Y así con el fluir. Claro, descubra todo este asunto eh, de del volumen desplazado por un cuerpo sumergido en una bañera. O explíqueselo a su hijo. usted eh, si Incluso si no lo quiere entender, lo agarra de la nuca le mete la cabeza en la bañera hasta que lo entienda. Pero básicamente los juegos eh, están relacionados... Con los prolegómenos del acto venerio bañarse eh, ponerse a punto. un señor con su novia sí. ah, usted está hablando de un baño colectivo eh, tanto como colectivo no un baño de dos personas dice un baño colectivo parece que fueran las termas de caracalia no <risa> Pero... Puedo entrar en jabonar, me dejan entrar. Claro. Este... Pero tienes que llenar de espuma bioca, de como las estrellas de cine que se bañan con, ¿Con espuma. Con jabón lux, dígalo. Con jabón lux. 9 de cada 10, algunas que no. <risa> Richard Gere ha declarado que él es una de las de las estrellas de cine que no se claro. lavan con jabón lux. Claro, esa es una encuesta, ¿eh? ¿Con qué jabón se bañan eh, el 10% de las estrellas de Hollywood? Uh -huh. Bueno, pero... Eh... Eh, usted tiene que hacer mucha espuma Ajá. Y el juego erótico <risa> es, buscarse... Ay, <risa> es buscarse Salga eh, Es buscarse Entre la espuma Para claro, ver la ¿dónde noción está? ¿Dónde estoy? Grita su novia Medio ahogada allá, ¿no? Escúcheme eh... Aquí, dice usted en contra Claro, porque pierde la noción de la arriba, del abajo Claro, la derecha, que la es, la es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Llegado en casa Ay, Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si la mujer es muy fea, ¿uno puede hacer mucha cantidad de espuma exagerada? ¿Llegado el caso? Sí, le eche, le... <risa> Lleve la procesadora al baño, la mete adentro de la bañera y la hace dar agua... pero querido, soy un monstruo de no, espuma! Claro, y usted la sumerge en la espuma y sí. se hace la ilusión de que es eh, una artriz de cine. Tampoco temanle, además. La Digo una cosa, tampoco hay que estar mucho tiempo en el baño, porque el prolegómeno arruga, puede... Sí, usted se... Eh, la sí. laxitud puede no es Puede perder. La laxitud. Claro. Y se le arrugan los dedos... Le baja la presión. Le baja la presión, usted parece verdaderamente una baba. Claro. Una baba humana. No, mucho tiempo no. ¿Sabe lo que es muy bueno para, digamos, para todos los juegos previos, como dice usted? Sí. Las sales... ¿Quién? Las sales. Sales marinas, pero con... ¿Sales más... marinas? No, me voy a quedar un rato más. No, sales de la de la... eh, rosa mosqueta. Ah, sí. Eh. Agachate que vienen los indios. Sí. Entonces todo eso lo predispone... Claro, yo veo la rosa mosqueta y ya me predispongo No, bueno, hay que ver ¿Pero qué es lo que da? Olor, aromas ah, aromas, ¿sí? aromas que despiertan los sentidos No, a mí El olor va a despertar los sentidos A mí Discúlpeme ¿Qué lo No, no, no, dígalo rosa, Pero no los olores <ríe> ¡Mmm, qué olor! No <risa> No, el, el aroma Es afrodisíaco, algunos el aromas aromo. Algunas aromas Claro. Y eso eso es un buen juego también para la y bañera. Yo tengo problemas, doctor, porque mi bañera es muy pequeña. Primero y no ah. cabemos dos y menos si uno de los dos es mi novia que lo que tiene de fácil lo tiene de voluminoso. Sí, sí. La verdad que flor de mujer, eh, ah, sí, flor de sí. Mujer, es robusta, ella sí. es muy robusta. Bastante mm pasando de grande. Sí, ¿no? sí, de... ya más que robusta. Y entonces no entramos los dos en la bañera. ¿Pero de qué de qué dimensión hablamos? La no, no es, me me do... es una ah. bañera común, la compré sí. en Blysten hace ah. 20 años. Sí, pero no sabe lo que es la novia. Ah, sí, sí. Y bueno, entonces usted tiene que modificar el monstruo el del Tirol, le dicen. ¿Cómo? El monstruo del Tirol, el, le dicen en el barrio. ¿Del Tirol? Sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué del Tirol extranjero? Tirol, porque es Tiroleya. Ah. O así me dijo ella, o algo así me dijo. Cuando la conocí. Pero entonces y, tiene que hacer reformas en el baño. Sí, justamente por eso lo estoy llamando. Ah, bueno, no, yo estoy era analista. Acá, yo pasé por la puerta, leí... Sí, sí. Eh, reforma a los muchachos. Sí, sí. Eh, y ustedes, los muchachos vienen a hacer ustedes Sí, somos nosotros, somos ¿Y la primos ¿Y las reformas cuáles son? Ampliaré. ¿Qué clase de reformas hacen? Todo. ¿Reforma agraria? Todas ¿La reforma protestante? ¿Qué es esto? No, reformamos baños Ah, señor. bueno, entonces me puedo quedar Sí, sí por sí, supuesto sí, La idea eh, es reformar el me baño Me interesa sí. muchísimo tirar abajo una puerta No, una pared, mejor ¿Podemos dicho? ver primero el baño? Porque estamos hablando de la puerta de su ¿De casa ¿De mi casa? Y, no, y no tenemos ni idea de cómo es el baño ¿Cómo no? Mi casa queda muy cerca, son solo seis cuadras Muy bien su casa está detrás de esta casilla eh, efectivamente entré al baño cuál es el baño ah, no, perdón. Perdón. este pasaba porque no menos no entro eh, es esto poco... es el baño creí que era un ropero eh, era un ropero pero le hice una pequeña reforma pero esto tiene cuánto tiene 60 centímetros por un metro eh, esto, sí, ¿no? es un poco estricto y acá no entra nadie no evidentemente no, es acá posible. lo que hay que hacer hoy. y le hago una pregunta sí, eh. y dónde está la ducha Eh, ¿No la veo? No, la ducha la tengo afuera pero Es un duchador que yo tengo que lo traigo de la cocina cuando me voy a bañar Ajá. ¿Con una manguera? ¿cómo? Claro, con una manguerita, meto una lata, traigo el duchador de la cocina y me surto Ah, y aquí tiene solo la bañadera, va, bañadera, no sé Es cómo una somos... lata Es una tina, la sí. palabra es tina Tina, tina, tina, tina, tina se tina. llama mi novia Eh, sí, yo creo que acá hay que ver la forma de, de No, compliarlo. acá hay que ir a fondo, que ir a fondo. Esto yo no sé, prácticamente claro. es inhumano. Prácticamente si dice? usted tira el problema es que si usted tira la pared abajo, Sí, esta, es que la, la idea, tirar sí. la pared. Mira, pero eh, vamos a la casa del vecino. Y pero, no le va a gustar, eh, no le va a gustar. Pero no hay forma dentro de la vivienda suya de ampliarla, y, y, no. para este lado, para este lado. Y esto es la calle. La y, claro. Y bueno, pero de alguna manera hay que resolverlo. Usted tiene mucho problemas? es pudoroso. Eh, no, no, ¿de apellido? No Soy peloso ¿de No, se siente mucho pudor Ayer me llamaba peluda pero me hice cambiar Se siente pudor frente a la exhibición me de... Me hice el nombre, fui a, al registro civil a... Pero ya que se lo cambió, ¿por qué no se puso, no sé? Y peluda, peloso, qué sé yo porque... Yo lo que le propongo acá directamente Habría que llevar el baño al límite con la vereda la única forma sí. que quede un baño más o menos de dos metros por... por ¿Y si robamos el... un poco de vereda? Sí, sí, toda función? la vereda prácticamente va a haber que robar, claro. ¿eh? Así sí. como como hacen, veo los tipos que tienen un bar? Sí. Primero ponen sí. la, la mesa la en la mesa puerta, afuera. Sí, después le ponen un nylon, después un toldo, después una pared y, y al ya... final cierran todo y ahí... Y, y ya ni se puede entrar, inclusive. Claro. Sí, algo así y el desagüe hacia el cordón de la vereda. Hacia el cordón ¿no? de sí. la vereda. Ahora le queda el ventiluz, le queda en la vereda. El sí, ventiluz sí. del baño le queda en la vereda. Y sí, está bien. Y bueno, ¿Y la qué? gente puede ver para adentro. Y, pero, ¿usted eh, empañando los vidrios? No, ¿Eso bueno. Vidrio no venden pero... esos vidrios medio que se ven así. Sí, esmerilado. Eso. Sí, sí. Le podemos hacer algo así e inclusive se ven las siluetas de los cuerpos, ¿no? Desde ¿Qué? afuera. Aunque no estemos... No, no, tiene que estar. Tiene que estar claro, bañándose. Como, como en esas películas que siempre se ve la silueta de la mena que se está bañando. Claro. ¿Le, ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Eh, ¿Tienes una novia cerca? Si tengo a mi novia cerca. Sí, me gustaría verla. Eh, ¿Por, ¿Por qué te gustaría verla, Roberto? A cuatro cuadras. Vive acá a cuatro cuadras. ¿La puede llamar, por favor? Sí, cómo no. Aquí está, Tina. Opa. Ah, pa. Mamita. Tina. Mmm, qué cosa seria. ¿eh? Este es el monstruo del Tirol. <risa> ah, pero es enorme. La verdad que Mastetina eh, es piscina. La verdad que es voluptuosa, tiene de todo. Sí, sí, sí. Llamatina Lamas. Por eso me cambié el apellido. <risa> claro, mira si se casaba. Claro. Bueno. Está bien, es una buena precaución, ¿no? Bueno, eh, no sé Le hago si una querés... pregunta, ¿eh? ¿para qué la baña? <risa> <risa> ¿Qué gana? Este... No, el asunto es que no solo la quiero bañar, sino... Ella tiene la fantasía de que nos bañemos juntos y desarrollamos toda clase de... No, de... Bueno, de bajezas pero... en no. la baña de... No lo veo con físico usted para, eh, para llevar no, a cabo no, esa misión, No, no, calcule... Eh. Qué delgadito. Eh, el otra vez muy un... menudo, ¿eh? claro. y ella está en Lo no es pa sentarla arriba de un pilar, tuve que llamar a un amigo. <risa> Pero ¿por qué? ¿Por qué someterse a a sentarla arriba de un pilar, habiéndolo no, Claro, no, el si ella quiere tener esa, vida, esa clase de vida, gente que se sienta. Claro, suena, se en los pilares, se sube a los árboles, se baña con el novio. Y eh, bueno, tiene derecho también, sí. ¿no cierto? Bueno, bueno, me imagino que... Podés pero... Sí, aprovechemos ahora que se fue para hablar a Calzonquitana Sí, Kitara, yo no, no le quería de... decir delante de ella, pero no, realmente no, no, esta es una obra imposible Pero escúcheme, ¿cómo la lleva a pasear? ¿En un tráiler? Eh, sí no, en... no entra en un auto Y si... escúcheme, no sé, estoy pensando en abolir el dormitorio ¿Lo usa? Y lo uso, porque es lo único que hay. Este es dormitorio tiene kitchenette. Sí, pero eso, ¿y la aldea uso? Eh, sí, yo le doy un poco de uso, pero si estuviera la bañadera ahí yo podría incluso dormir en la bañadera. No, bueno, pero hay que hablar de un tanque australiano por las dimensiones eh... de... <risa> <risa> Mire, tengo aquí la nota que yo le decía de los juegos que se puede ah, hacer en sí. la bañadera. Hay otros Dice, bueno, ver las burbujas de los frascos vacíos cuando se lo sumerge... No es muy muy sensual, ¿no? No, no Usted con su dice, novia no. no dice, mira eh, eh, Amor mío, mira, mira la burbuja que está no. en agua <risas> Dice, sumergirse con antiparras Y buscar juguetes bajo el agua Ah, eso me gustaría, amor Y eso puede ser Eso, qué Porque extraordinario Porque es juego Es un juego Es un juego compartido Ay, busco un juguete Ahora vuelvo Yo tenía claro. Antes tenía una novia pero linda Sí me dejó por eso, sí. porque era linda. Me dijo, Mira te dejo... No es... no es necesario, igual que aclare... Me dijo, no es por vos, es por mí. <risa> sí, por soy... su salud. Sí, por No, porque soy linda, dice. <risa> no voy a andar con vos, dice. Íbamos <risa> y... a la pileta Bueno, pero eso también... es eh, Uno vive nervioso con una mujer muy linda. Sí, ¿eh? sí. Prenda que otros codicean. Sí, sí, sí. sí y yo vos. me metí abajo del agua y le hacía el siguiente chiste, ¿no? Me metí abajo del agua y le aparecía al lado... Uy, uh, le hacía. Claro. <risa> ah, yo, yo, eh, usted me ve así, ¿no? no, no pero... Me ve serio, circunspecto, si se quiere. Pero cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo antes, ahora no tanto. No. ¿Y ahora se lo no. hacía muy seguido, a desgracia? Eh, se lo hacía por lo menos dos veces cada vez que íbamos a la ah. y Sí, pero hay que estar, ¿eh? Lo que usted tiene ahora de incomodidad lo ganó en tranquilidad. Sí, porque mire, porque cuando yo me metía abajo novia... me metía el agua. Sí, había otros. A ver cuánto aguantaba sin respirar, sí. porque ella misma me decía. Sí, sí. Ay, ah, dice eh, ¿por qué eh, por qué no te metes abajo del agua a ver cuánto aguantás sin... y sí. tomás, porque yo me llamo Tomás. Ah, qué bien, muy bien. Sí. Por eso también me cambié el nombre. Eh <risa> Y este, me dice, a ver cuánto aguantás que yo aguantaba mucho se para... Se sumergía Se sumergía y trataba de aguantar mucho sí. para impresionarla Y ella aprovechaba y mientras hablaba con otros hombres Claro, usted ve que veía y otras yo, piernas eh, Y veía, yo que eso la cara le estaba, ya anotaba el número de teléfono abajo del agua No, eso... Claro, de... bueno, y, y ella lo dejó claro. Así que esa es una historia... Y al terminar. final me le, terminó dejándome Pero aparte, ¿usted sentiría las miradas de todos los hombres sobre ella? Sí, sí, sentía las miradas y... Y a los hombres también Y, y también a los hombres sobre ella <risa> El eh, bañero cuando, cuando me dejó fue así Yo me agaché y decía, sí. a ver si aguantá hasta 100 Y sí. eh, aguanté hasta 100 y no estaba más <risa> ¿Y no la encontró más? ¿Se no fue la encontré, ella? pregunté, ¿no vio una que <risa> sí? Bueno, con esta novia que tiene ahora no va a tener problema No a la pileta igual no podemos ir porque se demora llega el agua hasta el pupufé <ríe> eh, último juego por favor ¿eh? a ver. volviendo ya a nuestro asunto jugar con la espuma del jabón en el cuerpo no mirarse en un espejo mientras jugás debajo del agua ¿cómo? ¿cómo? el espejo ¿Cómo? tiene abajo del agua espejo... ¿debajo del agua el espejo usted mirando debajo del agua con los ojos ¿sabe que me gustaría poner en el techo del baño un espejo? Para Así, para mirarme cuando estoy en la bañadera, meto en la bañadera qué? y me miro para arriba y digo, ahí estoy yo. <risa> y se le empaña todo, además el espejo sí. allá arriba. Pero usted se mete con su novia, por ejemplo, y ella mira, mira, este, ¿por qué es eso? Y sí, no, realmente... puede ser o multiplicar quizás si usted está eh, contento con su novia al haber reflejada Claro, pero Y si se no... multiplican los estímulos, la tiene acá, la tiene allá, la allá. Claro, la allá, te pone tienda... en un costado, la tiene, sí, donde quiera que mire está sí. su novia, sí. dice, <risa> dice uno, ¿no? Pero prácticamente usted la tiene por todos lados sin tener espejo. Sí. Para donde mire está. Está ya multiplicada. Sí, ya vino multiplicada de la casa. Y... No, no entonces no voy a hacer el trabajo ¿Se va a quedar así? Y me voy a quedar así, sin novia eh... ¿La va a dejar? Sí, la voy a dejar eh... se sí, le voy a jugar una escondida <risa> y Así dije muchas Ajá. Vamos a una escondida de a dos sí. Que es una escondida un poco pobre no sí. eh... Y la hago Ajá. contar Y en vez de esconderme me voy directamente <risa> Y no vengo más no, bueno, de todas formas tiene que evaluarlo Tampoco, yo creo que es una eh, Tina, con lo poco que la conocí me dio una... Apenas la viste, Roberto La vi un minuto Pero me dio la impresión de una persona muy profunda De convicciones muy firmes ver, eh... sí, sí, sí. Profunda por el volumen decí. No, no, no, sí, eh, pero las convicciones que tienen son sí, firmes sí. Equivocadas, pero firmes <risa> <risa> ¿Es una mujer de, de armas llevar dice usted? Eh, no, no, no. Quiero decir que se convence de una cosa y no hay quien la saque de esa convicción. Y me imagino también a usted... Ella, por ejemplo, eh, cree que se dice memáforo en vez de semáforo. Pero... ¿Cómo? Y no sé. Pero nadie esa, le dijo. Esa pero es errónea rom... convicción, una de las primeras veces que salimos, dice, ay, dice, esperá, que está rojo el memáforo. <risa> y le dije, Tina, se dice semáforo. Me dice que me venís a corregir vos, desgraciado, dice que... <risa> Qué carácter también, claro, ¿eh? Claro, no gust... además dice... Eh, te equivocas vos, porque yo tengo convicciones muy firmes y para mí, dice... <risa> se dice memáforo me y no hay quien me saque de ahí. <risa> Entonces yo un día caí con un diccionario. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, A reflegarle por la cara que estaba equivocada. Y, eh, busca buscá. Sí. Muy bien, a ver, buscó la M. Sí, no estaba. Y no estaba. Claro. Y no, viene dice que este diccionario no sirve dice, no. <risa> <risa> hey, pero Calcula terca, si pero... no está memáforo Pero usted está aruda también un Muy cerca sí, sí, sí, sí. Y sabes bueno, que también bien sus ojos Los ojos de ella no, ojos, no, eh. los ojos de <risa> Ah, porque yo vi que me estaba mirando Y cree que No, si no sé se, que... se sacó la antiparra todavía claro, se la no, puede sacar. Sí, la tengo aquí un poco empañada <risa> Soy un poco observador Bien los ojos de ella que ella está Muy deseosa de casarse de tener una familia numerosa. ¿Mm? ¿De tener qué? Una familia numerosa. ¿Y dónde la ponemos? En el departamento que tengo yo. Es una mujer que debe tener alrededor de 39 o 40 años, ¿no? Eh, ¿no? no me quiere decir. <risa> ella está convencida que tiene 28. <risa> pero no por esas convicciones, pero en algún momento tiene que tiene un documento donde No importa, ella no hay, no hay diccionario ni documento que la convenza de lo que La vi verdad. con ganas de, de, de resolver el problema. ¿Por, eh, ¿no? Por qué, ve tanto así cuando mira eh, tiene alguna clase de clarividencia? Disculpe, ¿no? Porque No, muchos, tiene esos anteojos. Hay muchos albañiles que en realidad eh, son ven cosas, en cosas. Ajá. Sí. Ven la obra terminada. No, no, ven ven ven te, te miran. Yo tenía un albañil que me estaba me vino un día arreglar una cosa, no importa que, sí, sí, no tengo sí, sí. por qué decirle porque no lo llame a ustedes. Y, y por ahí también me dice, a usted le están haciendo un daño, me hace el tipo. No, no, ah, no, bueno, okay. me, me acuerdo no. que me lo dijo sin mirarme, porque estaba abajo de la pileta agachado. Yo lo único que veía era el tipo desde atrás agachado y siento una voz, como estaba sí, sí, debajo sí. de la pileta me dice, a usted le están haciendo un daño. <risa> No, no dijo de un caño o algo. Eh, eh, ah, puede, me parece que sí. Me dijo el vecino que... No, ojo no que no hay gente que, que le ve el aura, ¿eh? ¿Que, ¿Quién? ¿Laura? No, le ve, le ve el aura. Nosotros tenemos un aura, ¿usted tiene? Sí, sí. Eh, ahora no sé, pero... Pero más adelante podría la ser... La cámara Kilian. ¿Mm? Atención a una cámara de fotos, que le sacan una foto. Ah, oh, sí, yo he visto. Yo he visto, a mí me mostraron eh. eso una vez. yo mire, mire, aura que tiene usted. Bueno, claro. se ve la sí, energía. Y no me dijeron más nada. Si no, es, no, es amarilla, si es roja, de... son distintas energías cutículas. ¿Ustedes sí. qué color la tiene? Eh, la que me mostraron era morada, prácticamente. <risa> y bueno, está mal, le han hecho un daño, sí, evidentemente. Tiene sí, sí. claro. sí, sí, energía diezmada. A usted le están haciendo un daño... Dice que por lo menos se lo están haciendo entre cuatro <risa> Dice porque una persona sola no le puede hacer tanto daño Un daño a fulero eh, Un daño fulería ¿Le puedo decir algo de usted? Porque le estuve sí, dígame, observaciones dígame, de ella claro, pero... ¿Quiere que usted tiene le dé miedo? un calzoncillo? No, no, no, no, no, Para facilitarle, ¿no? Con lo que vi, yo estuve un minuto acá con usted y con ¿Eh? ella ¿Sabes lo que noté? No ¿Usted no está seguro de ella? Eh, no sé Bueno, ahí está, me está dando la razón No está claro, seguro pero No sé si estoy seguro Ah, claro, tiene razón, ¿no? De esa sí. relación sí. Está en un momento de duda Usted quiere cambiar el baño, pero en realidad sabe lo que quiere cambiar su vida Pero lo más fácil es cambiar el baño Por, ej por ejemplo, claro A mí me explicó un psicoanalista Cada vez que yo quería cambiar algo, el psicoanalista claro. está envidioso, ¿no? Eh, y si usted lo que quiere cambiar es su vida No, le digo, tengo un caño, me está saliendo agua, hace sabe días diga <risa> Me rompió el caño de la cámara cética es un cuadro dantesco mi casa. No, oye, usted lo que quiere cambiar es otra cosa, me decía. Y no lo llamé, la tuve que tirar la casa. Todo el que quiere cambiar el baño quiere cambiar su vida. ¿eh? así ¿Ah, sí, sí? Usted, por ejemplo, sí. cuando hacen el curso de albañilería, primero le dan así nociones de... Sí, claro, porque nosotros interpretamos el deseo de la persona para poder construir en función de sus necesidades y... Y del verdadero deseo, del ¿no? Del no, no del que dice. Pero poner el tipo te dice, quiero que me pongan azulejos en la cocina y lo que andas buscando es otra cosa. Claro, nosotros vamos tras el deseo verdadero. Dice esto, es lo que verdaderamente usted deseaba, y ahí tranquilamente le le revoca en la pared. Hay que escuchar entre líneas, señor. Ah, pues, ¿Sabe quién anda o... con con ¿es ganas de hacer? Entre escuchar entre líneas. <risa> entre una línea y otra pone la oreja. Claro. Quien anda con ganas de hacer reformas? La gente del noticiero. Ah, sí. Es muy chico el lugar donde están. A mí para mí que no quieren dar noticias que eso es lo que dicen, pero lo que quieren, lo que andan buscando es otra cosa. Cambiar su vida. <risa> <risa> y le hicieron un daño. Bueno, pausa.